Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El presidente de la Cámara de Comercio, Roberto Nevares se refirió a la situación económica actual. Sostuvo que tienen expectativas con el cambio de gobierno, aunque reconoció que vienen años duros y que no va a ser fácil. El comerciante siempre cuando hay algún cambio siempre tiene esperanza. Dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Nunca deja de, de, de apostar, el comerciante, el productor... Este, el pequeño, ¿no es cierto? digamos, las grandes empresas tienen otra, otra visión, quizás otros datos, pero sí. nosotros que somos pequeños este, comerciantes, pequeños emprendedores, siempre tiene un poco la, la, la expectativa de lo que, lo que va a pasar. Después se podrá mezclar con, la, con, con el pensamiento ideológico de cada uno, que sí que no, este, pero en general la, la expectativa, tenemos expectativa, tenemos expectativa este, creemos que esto tiene que mejorar, de alguna manera tiene que mejorar, También creemos que van a ser años muy duros, so hay que reacomodarlo, cada el, la gente nueva que viene del gobierno tendrá su, su, su manera de pensar, de, de ver las cosas, este, no van a ser los cambios, eh, si uno cree que se producen de un día para otro, no saber lo que, lo que ocurre. Así que bueno, qué sé yo, tenemos expectativas, sabemos que no va a ser fácil, sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, el comercio siempre está un poco dispuesto a seguir trabajando, a apostar, independientemente de la, de la ideología de. ...de cada uno y la, las discusiones que creemos que no, no llevan a nada... ...si no nos ponemos de acuerdo para tratar de, de, de salir un poco adelante, ¿no? El subsecretario de Hacienda de La Pampa, Guido Wisterfeld... ...brindó detalles del acuerdo firmado con Nación... ...para cubrir el déficit previsional 2017. Además, aseguró que con este antecedente... ...será más fácil acordar en el futuro. Para que quede más, más claro, por ejemplo, el déficit de año 2017 es 1.141 millones. Mm. Nación reconoce 962. La diferencia lo pone la provincia y el instituto. Claro. Sí, sí, que... Ellos reconocen 962, y eso es lo que nos pagan. El déficit que supera ese monto se hace cargo de la provincia, que es el 82% móvil. Claro. Bueno, sí, sí. después de muchas nociones eso eh, se llegó a un entendimiento, un entendimiento perdón, y por eso salió el decreto que deroga eso y ahora sí, eh, ya se firmó el, el convenio, se envió el proyecto de ley de ratificación a la Cámara y lo más importante de todo, aparte de que nos pagan el, el déficit 2017, es que ya queda la puerta abierta para que ahora sea una mecánica más, mucho más rápida y ya está bien aceitado de pagar los déficits de todos los años. El subsecretario general del Centro de Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, explicó por qué se opone al proyecto que presentó Norma Durango para que las cooperativas puedan trabajar legalmente. Además sostuvo que esta ley soluciona un problema local, pero que generará un conflicto mayor a nivel nacional. Yo estoy mirando el Senado de la Nación, mi federación, la CGT a nivel nacional y cómo puede incluir eh cómo puede afectar esta ley que quiere imponer Durango y qué, y qué puertas puede abrir. Te quiero te doy un ejemplo. Nosotros tenemos el sindicato de... Nosotros no, digo, existe en el país el sindicato de propiedad horizontal que acá es eh, Beto Pérez, Héctor Pérez es el secretario general. El, el sindicato de él defiende a la maestranza de los edificios. ¿ah? Mañana con esta ley de Durango el sindicato cierra. ¿Por qué? Porque van a ser todos monotributistas. ¿Y quién los va a defender a esos monotributistas? Por eso uno está en contra de las cooperativas que lo que ofrecen es la, la mano de obra como servicio. Eso es lo que uno está en contra. El gobernador Carlos Berna anunció la creación de un banco de tierras. La finalidad del proyecto es atender la emergencia habitacional y para que las personas puedan acceder a un terreno financiado por la provincia. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Bueno, la finalidad de la ley es... Es claro que en la provincia de La Pampa a partir de la no construcción de viviendas sociales se ha producido un hacinamiento entre los pampeanos. El hecho de que la gente no tenga recursos para ampliar su vivienda hace que aumente el hacinamiento. El hecho de que las familias decaigan en su poder adquisitivo hace que no puedan alquilar y se siguen amontonando. El objeto es tratar de propiciar junto con la creación del de, eh, Banco de Tierras de la provincia de La Pampa los recursos necesarios para comenzar a avanzar en este sistema que en las localidades más pequeñas lo hicimos a través del programa Mi Casa pero ahora ya estamos pensando en Santa Rosa, Pico, Hacha y Castex. El presidente del PJ Pampeano, Rubén Marín, fue reconocido en el Senado de la Nación con el galardón senador Domingo Faustino Sarmiento. En su discurso resaltó la importancia de las políticas del peronismo para que la clase trabajadora acceda a estudios superiores. Estoy orgulloso de ser pampeano. Estoy orgulloso de venir de una familia muy pobre, modesta. Sé lo que es trabajar... Llevando bolsas, sé lo que es trabajar de camionero, sé lo que es trabajar de taximetrero, pero sé también que el advenimiento del peronismo me permitió estudiar porque me dieron una beca y era la única forma de poder llegar a la universidad.